Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. La verdad que sí, una, una felicidad muy grande. Eh, estas horas estamos viviendo con, con una locura y todavía cuesta creer lo, lo que pasó, pero la verdad que una felicidad inmensa. Hay que mencionar que, bueno, tanto gimnasia este, como obras, que fueron los que jugaron la final, fueron parte de los cuatro equipos que llegaron a la instancia final, es decir, semis, incluyendo a, a lo que tiene que ver el Tenis Club de Misiones y también Instituto de Córdoba, Y todo se jugó acá en Buenos Aires, ¿no? En obra. Sí, así es. Eh, jugamos el Final Four. Eh, lo que se hizo ahora fue que cuando a mitad de temporada, digamos, todo el equipo cumpliendo los 19 partidos, los cuatro primeros jugaban por el Super 20, por la Copa Super 20. Claro. Eh, que los primeros, el primer puesto lo dejamos nosotros, que era gimnasia, el segundo quedó obra, tercero instituto y cuarto Oberá. Eh, los cuatro equipos viajamos a jugar a Buenos Aires y bueno, nosotros nos cruzamos contra Oberá, y Obras contra Instituto. Eso fue el día sábado, bueno, el domingo jugamos la final nosotros contra Obras, que Obras le ganó Instituto y nosotros a Obras. Bueno, lo que tiene que ver con, con el duelo ante el conjunto misionero, en las semifinales, sacaron amplia ventaja, pero sin embargo, respecto a la final, si bien se lo terminaron quedando 85-79, hay que mencionar que la gran mayoría del partido, los primeros tres cuartos, estuvieron abajo en el tanteador. Sí, sí, fue un partido durísimo, fue un partido el partido contra Horas, el primer partido también fue duro, pasa que era un equipo que no conocíamos, el primer tiempo nos fuimos por tres puntos arriba. Después en el tercer cuarto pudimos sacar la ventaja y el partido contra Horas fue todo lo contrario, nos fuimos al entretiempo por 10 puntos abajo, en el tercer cuarto eh, pudimos marcar una diferencia grande de actitud, pero pero sabíamos que jugando de esa manera todavía estábamos 10 puntos abajo, y ahí fue cuando pudimos hacer un parcial de 18-4, 18-6, no me acuerdo muy bien, y después cuando nos pusimos en partido digamos, uh -huh. dos puntos arriba, dos puntos abajo y sabíamos que si lo llevábamos así lo íbamos a ganar, que, que íbamos a tener el cierre favorable a nosotros, estábamos convencidos de eso, y bueno, por suerte salió ¿Cómo lo vio el equipo y particularmente vos, considerando y tomando en cuenta que se les escapó hace poco en el duelo mano a mano que tuvieron contra contra Instituto? Nada, una, una felicidad muy grande, una felicidad muy grande. Eh, hace cinco meses y monedas que o seis meses que, que empezó esta temporada. Eh, mucho tiempo entrenando juntos, lejos de la familia. Eh, sabíamos que nos merecíamos esto, primero entrar entre los primeros cuatro que lo conseguimos y una vez que entramos entre los primeros cuatro sabíamos que lo podíamos ganar y nos merecíamos ganar. Y, y nada, la verdad que haberlo ganado es, un, es una, una locura. Yo con 24 años recién cumplido, tener un título en la liga, con lo difícil que es ganar un título en esta liga, eh, la verdad que es una locura. Eh, se vienen muchas cosas a la cabeza, pero la verdad que, que muy feliz. Eh, muy feliz por, por el equipo, por, por mí, por haber podido salir campeonando en familia. La verdad que eh, es algo impagable. Recordemos, estamos hablando con Agustín Pipi Barreiro, cañuelense, actual jugador de gimnasia de Comodoro Rivadavia, se consagró campeón del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet, y con esto que, que me proponés, que decías recién, te detenés por momentos un poco en un viaje en retrospectiva, quizás a lo que era hace algunos años, saliendo de la sede de, de Cañuelas, entrenando bien en el Microestadio Arín, y cómo años más tarde no solamente te encontrás como campeón argentino en la división más, eh, más grande del básquet nacional, sino también del mismo modo ya habiendo tenido la experiencia de jugar en el exterior y de otros equipos también de alta envergadura. Sí, sí, obviamente, obviamente. Uno siempre eh, se recuerda más que nada cuando, cuando fui en Cañuela o si no cuando veo a Hugo el otro día chicos que que también son de inferiores y me veo reflejado en ellos que iba a ver los partidos de liga y hoy que me toca a mí que ellos me vayan a ver a mí o que muchos chicos eh, vayan a ver el partido en ese, en esa cancha que yo. Y la verdad que sí, que, que sí, que se me vienen muchas cosas a la cabeza. Y a, a veces es, es difícil de, de, de imaginártelo, de pensar de que, que hace, no sé, siete años atrás estaba en mi casa jugando con mis amigos. Y hoy estar acá. La verdad que el tiempo pasó muy rápido y las cosas que, que me han ido pasando en este poco tiempo... Eh, son una locura, porque es así, de jugar en el exterior, de estar en la selección, de salir campeón de la liga, son muchísimas cosas que me pasan en muy poco tiempo que, que cuesta creerlas. ¿Y cómo es el ritmo del básquet profesional? Porque recién me contabas fuera del aire, hace poco, ya recién en el fin de semana, estaba consagrando, consagrando campeón, y ahora nuevamente vas a tener que viajar para otro enfrentamiento y el comienzo de por sí de otra parte de la temporada. Sí, sí, eh, a ver... Lo... No para... No, no, no para. El alto rendimiento es muy exigente en ese sentido. Eh, nosotros llegamos ayer a las 11 de la mañana a Comodoro, tenido el partido hasta que nos fuimos a la cancha, dio las 12 de la noche, eh, llegamos al hotel, comimos, todos se hicieron a las 2 y media, 3 de la mañana, y a las 5 ya nos estábamos yendo al aeropuerto, eh, nos damos un avión, llegamos a las 11 de la mañana a Comodoro, a las 7 y media de la tarde estábamos, de, que en el club nos recibió bueno la gente, Eh, hoy entramos y ya mañana a la noche ya nos estamos yendo para el sentido del estero. Eh, digamos, es, es duro en el sentido de descanso, viajes. pensar que nosotros estamos en Comodos-Riadavia, las distancias son muy lejos, son dos mil kilómetros, está que lo hacemos en avión, pero las distancias son larguísimas. Eh, pero bueno, eso tiene el alto rendimiento y me encanta, la verdad, eh, no, nos gusta mucho, vivimos de esto, pero pero sí, eh, es duro ese sentido, el desgaste físico muy grande. Sí, a ver, no tuviste, por lo, por esto que me decís, con la forma, la crónica de por sí que me brindaste ni 48 horas de festejo tuviste, tranquilo. No, nada, nada, nada, nada, eh, marcar que hoy estamos entrenando, digamos, ahora de noche entramos a las 8, estamos entrenando, así que, digamos, el festejo obviamente la, no lo pudimos hacer como queríamos, poner si estábamos otra etapa de la temporada, fin de temporada, bueno, se podría haber festejado de otra manera, claro. pero, pero esto ya estamos pensado, obviamente, la alegría la tenemos, le estamos felices, Pero ya estamos pensando en 15 Olímpicos, que jugamos ahora en tres días, en dos días. Pippi, contame un poquitito, ¿cómo es la vida ahí en, en Comodoro Rivadavia? ¿Cómo la llevas lejos de, de tu gente y de tus orígenes? Bueno, ya está mi segunda temporada, ya me, me acostumbré a la ciudad, ya la conozco mucho más. Eh, siempre es duro estar lejos de casa, más que nada en fechas importantes, cumpleaños. Pero bueno, eso ya uno se acostumbra, ya hace mucho que no fui de casa, eh, Creo que hace, no te digo, 10 días atrás, hacia 6 años debutaba en la Liga, hacía, hace, hace casi 7 años me no en mi casa, eh, ya para mí esto es normal, claro. estar lejos de, de mis amigos, de, de mi familia, pero pero nada, la vida acá es tranquila, es una ciudad grande pero chica, no tiene muchas cosas, eh, el clima es lo, lo que tiene acá de jodido, que hay mucho viento, no hace mucho calor... Eh, Pero nada, es una ciudad linda, una ciudad que nos trata muy bien, que, que nos no hacen sentir como en casa, y eso es súper positivo. ¿Cómo es tu situación con, con gimnasia, por contrato? Y nada, yo tengo esta temporada y después ya no tengo más contrato con ellos. Yo vine, vine a préstamo desde España por dos años, y bueno, este ya en es mi segundo año, que termina en junio o julio, ya terminé el contrato con gimnasia. Por lo tanto, en principio volverías a España. No, porque yo firmé tres años con el Club Español. El primer año lo cumplí allá claro. y los dos últimos los cumplí acá. ¿Y se habla un poco quizás con, con tus agentes y, y sobre cuál puede llegar a ser tu, tu situación a, a futuro, los horizontes que hay? No, son cosas que, que obviamente que uno siempre tiene la ilusión de, de dónde jugar, pero, pero muy pronto para, para saber lo, qué voy a hacer... Ahí es a partir de agosto para la próxima temporada. Hoy estoy tranquilo, quiero quiero tratar de llegar a la final otra vez con gimnasia de la Liga, eh, que falta muchísimo, eh, pero nada, para pensar en la próxima temporada, saber dónde voy a jugar, lo voy a saber más adelante. Primero necesito terminar esta temporada, no tomarme vacaciones y re, después recién saber de qué es lo que voy a hacer de mí. Sobre la selección, que sabes ¿Cómo viene con ellos? No, bueno, la selección ahora juega la última ventana. Eh, yo también no, no, no estoy adentro del equipo. Eh, pero nada, bueno, sé que es difícil estar ahí en la selección. Eh, bueno, la selección tiene que ganar sí o sí, eh, porque está en una nueva posición donde no, no puede equivocarse, porque puede quedar fuera de Mundial. Y, y nada, ahí tienen que llevar los mejores, los mejores. Sí. Eh, Pero nada, estar en las elecciones para mí fue un privilegio y ojalá que el día de mañana pueda estar. Eh, siempre trabajo para para poder representar a mi país. Cuando me toque estoy feliz y cuando no, bueno, me toca apoyarlo desde casa. ¿Qué valencia hace sobre sobre lo que fue este campeonato que pudiste obtener? La cantidad de minutos y, bueno, tu, tu participación en el equipo. No, muy positivo, muy positivo. Eh... Yo sigo ocupando ficha U23, eh, sí. juego a veces 30 minutos, 27 minutos, que es un montón. Eh, tengo un papel importante dentro del equipo, me lo hacen saber y me lo hacen sentir. Eh, la verdad que es súper positivo. Te imaginas de ser U23, tener un campeonato, jugar 30 minutos. La verdad que para mí es una locura. Y lo estoy disfrutando y estoy exprimiendo todo lo que me está pasando durante el año con mis compañeros, con los entrenadores. Eh, me sirve mucho a mí para seguir previsando, como digo, todavía soy ficha 23 recién el que viene iba a pasar a ser ficha mayor, así que nada, disfrutando eh, disfrutando lo que es esta temporada, que, que está siendo una locura ¿Fue el equipo donde más cómodo te sentiste ahí, en gimnasia? Sí. ¿O te metes en un apriete? <risa> no, no, mirá la verdad es que la, la pasé muy bien casi todos los clubes estuve en Boca la pasé muy bien fue el club que me terminó de formar donde justo Estuve cinco años ahí, que prácticamente era mi casa, cuando fui arriba yo igual, fueron pocos meses por el tema de la pandemia, pero fue uno de los lugares donde yo creo que la pasé muy, pero muy bien, en España igual. En gimnasia sí, la pasé bien, la paso bien, me tratan muy bien, en eh, lo que sea que en gimnasia conseguí cosas muy importantes, también estando acá me llevando a la selección, eh, muchas cosas, cada uno de los lugares donde fui eh, tienen un lugar un lugar especial en mi corazón. Pero, pero si me toca que dar con uno, no sé con cuál me quedaría, porque con todo viví cosas muy importantes y, y en distintas etapas de mi carrera. Pippi, agradecerte por el tiempo, por la predisposición, desearte lo mejor, para bueno este reinicio, ni siquiera te dio la, la posibilidad de un descanso de, de 48 horas y gozar de, de haber obtenido el Super 20, pero bueno, arrancando este eh, nuevo campeonato, esta nueva ronda de por sí, ya siendo el campeón de la Liga Nacional. Y bueno, agradecerle a usted también por el llamado, por siempre estar atento y sí, a, a armar los bolsos y a salir otra vez a la ruta que, que eso se trate y bueno, a tratar de meternos en, la, en los play de la liga. Lo que responde, bueno, una vez pasado este este campeonato, después eh, esperar a, a Julio a ver cómo, cómo evoluciona tu situación, considerando que estarás hasta hasta Julio en la gimnasia de Comodoro y después se verá cuál podría ser tu próximo destino. Exactamente, exactamente, hasta junio, julio, qué cosa, tenía temporada, ojalá que sea a fines de junio que son las finales eh, con gimnasia y bueno, después se verá si me quedo otra otro año más acá y si, si me cambio de club, eso eso lo voy a hacer más adelante, seguramente a principio de julio ya voy a encarar lo que es este tema.